hernia. Pareciera que los caminos del Orense y Mochi se van a cruzar siempre lo que es Liga de las Américas. Se vieron las tres veces la temporada pasada con victoria para Saravenso, sobre todo en la gran final. Y mañana arrancando este difícil grupo, grupo C. Sí, muy pareja. ¿no? Lo actual campeón de la Liga de las Américas, tu vice y segundo mejor equipo de temporada pasada argentina, San Martín y equipo local muy reforzada com bom estrangeiro, um boa na Esperamos ser o grupo da Muerte, como falamos em Brasil. Pero es bueno que estamos eh, competindo no no nível muito bem bem alto. Bueno, sí, mucho se habla de eso, ¿no? En todas partes, no solamente en Brasil, del Grupo de la Muerte. Eh, bueno, y Christiansen tiene Mochi, porque Mochi también tiene sus pergaminos, su campeón el año pasado, cuarto en esta liga brasileña que está tremenda también. Sí. Estamos brigando palma a palmo eh com na classificação em en Brasil entre os cinco melhores na liga muito forte, equipes muito capacitadas, franca, eh, Flamengo, eh, Pinheiros, Polistano e nós outros de Tenebauru também que é muito forte. Pero eh, sabemos que acá é numa competência diferente, formato 3 dia rápido e todo dia é jogo decisivo, ¿eh? Eh, tenemos experiencia tanto lo cuerpo técnico como los jugadores para ser una boa competencia y salir con la clasificación, no importa si es primero o si es segundo. Bueno, mucho se habla, ¿no? De, de este San Lorenzo, ¿no? en América con casi dos equipos dentro de uno. Eh, ustedes lo, lo vivieron muchísimo el año pasado, lo ves ahora mejor peor que el año pasado, eh, se le puede ganar porque además justo ese primer partido que es una final. Sí, pero se juega cinco apenas, ¿ah? ¿eh? Es que tiene 40 minutos de juego, 3 días, la rotación muy importante. Si un jugador no está bien, puede cambiar, tiene otro. Y en todos los equipos tienen la misma facilidad. Pero si conseguimos llevar los parejo hasta el final tenemos muy gran chances de salir ganador de juego. En este caso, Mochi se presenta con dos jugadores que están en el Choco de las Estrellas, Batista, Xamel, eh, pero hay un argentino. ¿Cómo fue la adaptación de Cafferata al equipo? ¿El rol que vos querés para él? Cafferata no es un jugador de top nivel de selección, pero un jugador de composición para venir del banco a hacer cambios en el formato de jugar. Un jugador experiente, que tiene su cualidad. Eh, y Vistano nos ha bastante. La última. Paulistano, Grupo A, invicto y ganador. Grupo B, Franca se impone en México, también termina los tres partidos invicto Moshi, ¿cómo le va a ir? Queremos clasificación, no importa si es primero o segundo, pero clasificación. Eso habla un poco también del buen momento del básquetbol brasileño, ¿no? El presente, porque además Franca viene a ser campeón de la liga Sudamericana. Sí, tenemos una liga muy fuerte, bien organizada, y eso nos capacita mucho para disputar la, la, las competencias. Tenemos ainda afuera Flamengo en equipo tremenda muito forte que agora disputa mundial em Rio com São Lourenço e outras equipes e tem um, uma equipe muito forte também que está fora e, Pinheiros que vem sendo um, um brilhante brasileiro a equipe forte também e Bauru então tem aí 7, 8 equipes que podem jogar tranquilamente representando o Brasil como a Argentina também tem Ocho equipos, siete equipos fuertes. ¿Me parece las dos ligas o hay una mejor por encima de la otra? Argentina y Brasil. No. Creo que tenemos más equipos, más jugadores, pero Chile tiene un excelente representante, eh, Uruguay también tiene muchos equipos competentes, pero Brasil Argentina tiene más cantidad. Y de cantidad de tira calidad. Gerriña, gracias por tu tiempo y bueno, éxitos en este torneo acá en Valdivia. Sí, muchas gracias.